¿Está nuestra sociedad tan acostumbrada a la norma cultural de un hombre y una mujer viviendo juntos sin casarse, que esa situación ya no nos fastidia? Una estadística del siglo XXI es muy clara. Más y más parejas tienden a considerar el matrimonio como opcional, hoy aquí el Momento Decisivo. El doctor David Jeremiah considera los devastadores resultados de esta tendencia inmoral en nuestras familias y nuestra cultura. Con claridad destaca la noción divina del matrimonio. como un lazo vitalicio de amor leal. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Nunca pensé que vería el día cuando el matrimonio se consideraría obsoleto. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Hoy damos otro paso en esta serie de mensajes y este libro que hemos titulado Nunca pensé que vería el día. Hoy vamos a hablar en cuanto al matrimonio. ¿Qué le ha sucedido al matrimonio y cómo es que se le está considerando obsoleto en nuestra cultura? Usted hallará todo un capítulo en cuanto a esto en este libro, Nunca pensé que vería el día. Estoy haciendo publicidad del mensaje de este libro porque pienso que es muy importante que usted ordene un ejemplar para cuando atraviese momentos de duda o incertidumbre. Hoy vamos a hablar de uno de estos asuntos que se halla en el mismo centro. Ninguna cultura ha sobrevivido jamás cuando el matrimonio ha sido llevado a sus rodillas. Y así es como está hoy. Hablaremos de esto en este mensaje. Así que hablemos del tema. Nunca pensé que vería el día cuando el matrimonio se consideraría obsoleto. Voy a empezar haciendo una breve reflexión sobre el significado del matrimonio. Pensaba que nunca vería el día cuando el matrimonio se considerara obsoleto. Pero ese día está llegando. Y tal vez ya haya llegado. Desafortunadamente, los estudios muestran que empezar a vivir juntos antes del matrimonio no es garantía de una permanencia matrimonial. De hecho, históricamente... La cohabitación ha sido un indicador de porcentajes más altos de divorcio, aunque esas estadísticas han sido menos frecuentes en años recientes y nadie puede mantenerse al día con lo que está sucediendo en el rápido crecimiento de las cifras de parejas que viven juntas sin casarse. Pero hay una cifra estadística del siglo XXI que es muy clara. Más y más parejas están escogiendo considerar al matrimonio como opcional. Esto es bastante aturdidor al observar las tendencias. En los Estados Unidos, en 1977, menos de un millón de parejas entre personas de sexo opuesto vivían juntas sin casarse. En el 2007, esa cifra ha subido a 6.4 millones de parejas entre personas de sexo opuesto cohabitando sin casarse. O sea, casi el 10%. Tenemos que discernir que en la cultura en la que usted y yo vivimos hoy, se ha perdido mucho de lo que verdaderamente significa el matrimonio. Así, tomemos un momento también para considerar el desprecio de la magnitud del matrimonio, debido a lo que está teniendo lugar en nuestra cultura. ¿Está llegando el matrimonio a ser obsoleto? No soy el único que hace esta pregunta. Un centro de investigación conjuntamente con una revista halló algunas respuestas aturdidoras del público estadounidense en una encuesta en el 2010 cuando se les preguntó si el matrimonio estaba llegando a ser obsoleto, casi el 40% de los encuestados dijeron que sí. Y entre los que están en la edad tradicional de casarse, es decir, entre los 18 a 29 años, la cifra llega al 44%. Así que el 44% de los que están en edad de casarse piensan que el matrimonio ha llegado a ser obsoleto en nuestra cultura. Pero la pregunta más importante que debemos hacer hoy es esta. ¿Cuáles son los efectos de la obsolescencia creciente del matrimonio? Siempre es fácil hacer cambios en nuestra cultura por razón de conveniencia o preferencia, pero no siempre es fácil prever de antemano el impacto que esos cambios producirán. Permítanme darles una ilustración. Cuando la Corte Suprema emitió su decisión hito en el juicio Roe versus Wade en 1973 que legalizó el aborto, nadie podía predecir el impacto a la conciencia estadounidense y en la economía que resultaría de la eliminación de 53 millones de seres humanos en nuestra población. Y todavía contando... Simplemente haga una pausa y piense en el impacto de perder la productividad y creatividad de 53 millones de personas. Una de las principales razones por las que el sistema de seguro social en nuestra nación está en problemas, aparte de la mala administración que tiene lugar de parte del gobierno, se debe a que faltan 53 millones de trabajadores que aporten a ese fondo. Así que... Fue fácil tomar una decisión para aprobar el aborto, pero no siempre es tan fácil enfrentar las consecuencias que resultan. Incluso más importante que la economía es el impacto espiritual y psicológico de la extinción a voluntad de tantas vidas humanas. Estoy seguro que muchos de los que han buscado o realizado o ayudado en abortos han buscado y hallado perdón de Dios, pero muchos no lo han hecho. E, independientemente del perdón, Según Gálatas 6.7, cegamos lo que sembramos. Si consideramos a los Estados Unidos corporativamente como nación, con respecto al aborto, deberíamos agachar la cabeza con culpabilidad y vergüenza, independientemente de si los individuos han buscado perdón por su participación en este grave pecado. Nuestra nación continúa probando que se quite la vida a cientos de miles de inocentes cada año. Como resultado, nuestra conciencia corporativa está lesionada y herida por la culpabilidad. La cuestión de fondo, damas y caballeros, es que en ningún aspecto de la vida tal como el aborto puede un pueblo escoger trasgredir las leyes naturales y explícitas de Dios y no sufrir las consecuencias espirituales y emocionales, lo mismo es cierto respecto a la muerte del matrimonio como institución. A riesgo de que se me acuse de simplificar demasiado un asunto muy complejo, considérese esto como ejemplo antes de hacer otra cosa. Dios consideró de gran importancia que se guardaran las promesas y votos. En Eclesiastés, en un pasaje muy sorprendente, Salomón dedica toda una sección al tema de los fotos,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 Que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Jesús, que fue diestro para destilar todo lo del Antiguo Testamento a unas cuantas palabras, simplemente dijo esto en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. En otras palabras, Diga lo que quiere decir y sea serio en lo que dice. Y sin embargo, todos los días por todas partes, miles están echándose para atrás de los votos matrimoniales que pronunciaron ante Dios y su cónyuge y sus amigos dicen, pues bien, fue un error, fue una equivocación. Pensé que lo amaba o la amaba, pero me equivoqué. Es verdad que yo dije, sí quiero, pero ahora digo, no, no quiero. Tal como el aborto, muchos ponen punto final a su matrimonio y lo lamentan. Algunos ni siquiera lo lamentan, pero demasiadas personas hoy deciden romper su matrimonio por conveniencia o preferencia y tal como en el aborto, siempre hay un precio que pagar. Si usted ha atravesado un divorcio, no estoy enseñándome con usted, no estoy enfadado con usted, pero... Si pudiéramos buscar un lugar privado y usted pudiera decir lo que tiene en lo más hondo de su corazón, sé que cada uno diría lo mismo, hubiera preferido que no hubiera sucedido. Fue una parte muy dolorosa de mi vida y quisiera de alguna manera haber manejado la vida sin tener que atravesar por eso. Muchos ya han acudido a Dios y Dios los ha perdonado y ya lo han superado y Dios les ha dado una nueva vida gracias a Dios por su gracia. ¿Cuántos saben que Dios siempre es un Dios de gracia, de perdón y el Dios de las segundas oportunidades? Por eso amamos la iglesia de Jesucristo, porque ahí siempre se nos acepta sin que importe lo que hayamos atravesado. Pero habiendo dicho todo eso, esa no fue la perfecta voluntad de Dios para el ser humano. Con frecuencia se me pregunta, ¿por qué no tenemos en la Biblia más información sobre el divorcio? Y la respuesta es esta, Dios no tiene un plan B, solo tiene un plan A. Él no dice prueba este plan A y si no resulta, aquí hay un plan B, C y D. Así que tienes muchas opciones. El plan de Dios para el matrimonio es muy sencillo. Lo que estoy tratando de recalcar es que el matrimonio está en problemas en la actualidad, no solo debido a que muchos deciden simplemente vivir juntos sin casarse, sino también porque muchos empiezan a vivir juntos y luego deciden, por conveniencia y propósito propio, separarse. El alto costo del fracaso del matrimonio no pasa por desapercibido a los observadores de la cultura. En un artículo reciente, en una revista aparecieron estas palabras, No hay ninguna otra fuerza singular que cause tanta adversidad medible y desdicha financiera en este país como el colapso del matrimonio. La afirmación de esta escritora, Es mucho más importante porque lo escribió a mediados del 2009, cuando los Estados Unidos estaban atravesando el colapso económico que había empezado el año anterior. En otras palabras, ni siquiera las agudas dificultades financieras producen tanta adversidad como el colapso del matrimonio. Piensen las madres divorciadas que pierden sus empleos cuando la economía se trastorna. Piensen los divorciados que pierden sus empleos y ya no pueden pagar el sostenimiento de sus hijos a sus ex esposas. De nuevo, Las palabras de Salomón dan en el blanco. Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En otras palabras, una persona soltera en nuestra cultura actual, sea hombre o mujer, es por lo general la persona más vulnerable sobre la faz de la tierra de Dios. La simple añadidura de un cónyuge más que duplica la fuerza del individuo contra los vientos de la adversidad. Los parientes políticos y familia extendida son útiles conforme el cordón se vuelve más fuerte, pero ese cordón fuerte se deshace rápidamente cuando el matrimonio fracasa y se rompen los votos. E incluso para aquellos excónyuges y familias que hacen todo lo que pueden para fortalecerse unos a otros después de un divorcio, el cordón ya se ha roto. El diseño de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer en unión vitalicia, proveyendo amor, estabilidad, madurando, es lo que nos falta en nuestro mundo actual. Es como un cordón que mantiene unida a la sociedad. Mientras más débil el cordón, más débil la sociedad. ¿Puede alguien no ver la conexión entre estas dos debilidades en nuestra cultura actual? En diciembre de 2010, una organización llamada Proyecto Nacional del Matrimonio de la Universidad de Virginia publicó un informe anual. Recuerdo haber estado un día leyendo eso, y casi cada página que volteaba me hacía sacudir la cabeza. Casi ni podía creer lo que estaba leyendo. El subtítulo del informe dice, «Cuando el matrimonio desaparece, los nuevos Estados Unidos». Ese informe dice, en parte, «El matrimonio no es simplemente un arreglo privado entre dos personas». Es una institución social básica, institución que ayuda a asegurar el bienestar económico, social y emocional de incontables niños, mujeres y hombres de la nación. Y así, la desaparición del matrimonio en los Estados Unidos pone en peligro el sueño estadounidense, el bienestar emocional y social de niños y la estabilidad de la trama social en miles de comunidades por toda la nación. Hay pruebas estadísticas de que la desaparición del matrimonio en los Estados Unidos puede estar muy cerca de hacerse realidad. Por ejemplo, en 1960, el 72% de los estadounidenses eran casados. En el 2008, solo el 52% estaban casados. Con todo, el porcentaje de personas no casadas entrevistadas en la encuesta ya mencionada expresó el deseo de casarse en algún momento en su vida. Un profesor dice... El matrimonio ideal, un hombre y una mujer unidos en cuerpo y alma, compartiendo, consolándose, comunicándose en las buenas y en las malas, es muy atractivo o tal vez particularmente más atractivo incluso en una edad de descreimiento. En las palabras del mismo informe, no es poca cosa cuando casi cuatro de cada diez estadounidenses concuerdan en que la institución social más duradera del mundo está quedando obsoleta. Cuando miremos hacia atrás en la historia a esta época, Tal vez los que estudian la historia y la sociología dirán que fue durante nuestra vida en el planeta Tierra que uno de los elementos básicos que mantenían unida la sociedad empezó a desmoronarse al punto en que empezamos a cuestionar si acaso el matrimonio se ha vuelto obsoleto. Así hemos reflexionado sobre el significado del matrimonio y considerado el desprecio de la magnitud del matrimonio. Ahora, consideremos la invalidación de algunos mitos en cuanto al matrimonio. Para empezar, unas cuantas buenas noticias, y esto nos viene muy bien. A pesar de todas las aturdidoras estadísticas que hemos oído, hay información esperanzadora en cuanto al estado de los matrimonios, no tanto porque el matrimonio haya cambiado, sino porque la información no es acertada. La tasa de divorcio no es tan alta como tradicionalmente se nos ha dicho que es. He oído durante mis largas décadas de ministerio, Prácticamente que uno de cada dos matrimonios fracasa. También se ha dicho que en la iglesia cristiana no hay diferencia que uno de cada dos matrimonios fracasa. Siempre he tenido la sospecha de que eso no parece ser correcto. No pienso que la mitad de todas las personas que yo conozco y que están casadas se hayan divorciado o sean divorciados. No pienso que eso sea acertado. No me parecía acertado. ¿Alguna vez ha pensado eso? Yo he oído la estadística, pero eso no me parecía ser cierto. Y la razón por la cual no me sonaba verdad es porque no es verdad. La tasa de divorcio al 50%, es decir, un divorcio por cada dos matrimonios, por mucho tiempo se ha considerado la norma en nuestro país. Pero en el 2005, el periódico The New York Times señaló el método defectuoso que condujo a esa estadística inflada. Los que estudian la sociología ahora utilizan un método que simplemente compara el número de personas que se casa con el número de esas mismas personas que se divorcia Y contados de esa manera, el divorcio nunca ha superado el 41% y es probable que nunca alcance el 50% puesto que nunca lo ha alcanzado en ningún estudio demográfico de toda la población en general. Esta es otra cifra estadística, más bien alentadora. Se ha dicho que la tasa de divorcio entre cristianos es reflejo del público en general y eso es lo que he estado oyendo y he oído a predicadores decir eso. A lo mejor yo mismo lo he dicho porque pensaba que era verdad, pero también es una cifra estadística errada. Lo que sabemos ahora es que las parejas cristianas dedicadas, a diferencia de las que son cristianas solo de nombre, que con toda seriedad siguen las disciplinas cristianas tales como asistencia a la iglesia, la lectura de materiales espirituales y la Biblia, y orar juntos, estas parejas disfrutan de tasas de divorcio significativamente más bajas que las de los meros miembros de iglesia. De hecho, el público general y los no creyentes estarían en la misma categoría. Las estadísticas nos enseñan, que las parejas cristianas comprometidas tienen el 35% menos de probabilidades de divorciarse que las parejas que no son seguidores serios de Cristo. Así que, una de las mejores cosas que usted puede hacer por su matrimonio es asistir a la iglesia, leer la Biblia y procurar disciplinar su vida espiritual. El estudio dice que si usted hace eso, tiene muchas menos probabilidades de atravesar un divorcio. Ahora bien, Aunque el divorcio es un problema, no es la razón principal para que el matrimonio se desbarate en nuestra sociedad. En realidad, la razón principal es el rápido crecimiento en la incidencia de la cohabitación, es decir, parejas que viven juntas, incluso teniendo hijos sin casarse. A estas parejas a veces se les llama amigos con derechos. Son simplemente parejas que quieren los beneficios del matrimonio sin un compromiso vitalicio y sin el riesgo de divorcio. Una periodista que escribe con frecuencia en cuanto a tendencias culturales ha observado lo siguiente. Vivir juntos se ha vuelto tan común que un creciente número de estadounidenses lo considera como una alternativa al matrimonio. Cita al autor de un libro reciente sobre la cohabitación sin casarse que dice que vivir juntos es lo que está sucediendo en un mundo de salidas con otras personas y no es necesariamente un sendero a alguna parte. Esta escritora, También menciona un informe de estudios anteriores que indica que los niños de parejas que cohabitan tienen más probabilidades de sufrir problemas emocionales, alcoholismo y abuso de drogas. Esta es otra evidencia externa en cuanto a la cohabitación sin casarse. En 1969, el 68% de personas pensaba que tener relaciones sexuales antes de casarse estaba mal. En ese entonces, tal comportamiento se consideraba unión libre o vivir en pecado. Pero en el 2009, el porcentaje de estadounidenses que pensaban que estaba mal vivir juntos antes de casarse se ha invertido. Ahora el 60% de la población piensa que vivir juntos sin casarse no tiene nada de malo. Así que, en este periodo, hemos pasado de un 60% de personas diciendo que está mal vivir sin casarse a la cultura actual en que piensa que no está mal. Lo que estoy tratando de decirles con estas estadísticas es que nos hemos alejado gran trecho de los bloques de construcción que fueron una parte de lo que ha hecho a esta nación lo que es. Así que, basados en la inversión de esta tendencia, no debe sorprendernos la cifra creciente de personas que no tienen problemas para vivir juntos sin casarse. Así que hemos hablado de discernir el significado del matrimonio y del desprecio de la magnitud del mismo. Hemos desvanecido unos cuantos mitos al respecto. Ahora hablemos algo sobre el descubrimiento de los motivos para el matrimonio. En mi calidad de predicador, sé que una de las maneras más fáciles de ponerle a usted a dormir o que entorne sus ojos, es citar cifra tras cifra estadística. Y no planeo hacer eso gran cosa, pero le pido. que me permita mostrarle algunas cosas que he aprendido del informe que ya he indicado. Las siguientes cifras son como aquellos dibujos de pinte siguiendo los números que le damos a los niños. Mientras más espacios se llenan, más claro se vuelve el cuadro. Al oír o leer las siguientes cifras, le ayudará a tener en mente un cuadro sencillo, claro como el cristal, de cómo Dios propuso el matrimonio y la familia. El matrimonio, de acuerdo a Dios, Es un hombre y una mujer unidos espiritual, emocional, física, públicamente y de forma legal en un vínculo vitalicio de amor leal para procreación, canalización de la energía sexual y emocional y para servir como factor civilizador y estabilizador en la sociedad. Así es como Dios ve el matrimonio. Esa es la noción divina. Ahora, permítanme mostrarles cómo esa noción se ha tergiversado en tiempos recientes. El mantener el cuadro divino del matrimonio en mente nos muestra el contraste. En la década de los años 60, el 68% de personas en sus veintitantos estaban casadas. En el 2008 ese número se había reducido al 26%. Para mí, esa es una estadística impresionante. El 68% de personas en sus veinte y tantos años en la década de los 60 estaban casadas. Hoy, en el 2008, están casadas solo un 26%. En 1960, el 62% de todos los adultos estaban casados. En el 2008, esa cifra se ha reducido al 52%. Así que, no son solo los jóvenes, es a toda edad. En una encuesta se les preguntó a las personas, ¿qué es una familia? Y esto es lo que dijeron. El 86% dijo que un padre o madre solteros y un hijo es una familia. ¿Concuerdo con eso? Si esa es su situación, ustedes son una familia. El 80% dijo que una pareja que no se ha casado y tiene su hijo es una familia. Otra estadística es aturdidora. En la década de 1990, unos 3 millones de parejas vivían juntas sin casarse. En el año 2000, la cifra subió a más de 5 millones. Para el 2008 era más de 6 millones, para el 2009 casi llegaba a 7 millones y en el 2010 7 millones y medio de parejas vivían juntas sin casarse. Cuando a la gente se le preguntó, ¿por qué debe uno casarse? Esto fue lo que dijeron. El 93% dijo que se casan por amor. El 87% dijo que se casan por un compromiso de toda la vida. El 81% dijo que por compañerismo. el 59% dijo que para tener hijos y el 31% dijo que se casan para hallar estabilidad económica. Los cristianos que ponen alto valor a la prioridad del amor deberían notar los siguientes comentarios del estudio. La potencia del enlace entre el amor y el matrimonio es relativamente algo nuevo en la corriente de la historia humana y según algunos historiadores una causa principal para la declinación de la institución Por varios milenios, la seguridad económica fue la razón primaria para el matrimonio. La institución prosperó como una manera eficiente de dividir el trabajo, asignar recursos, propagar la especie y asegurar que alguien lo cuidara cuando uno llega viejo. Solo en siglos recientes ha llegado el amor y la realización propia mutua a ocupar el escenario central en el gran regateo marital. Pero como lo demuestran las tendencias del pasado medio siglo, se presta a cuestionamiento si una institución social edificada sobre el amor demostrará ser tan durable como la que se levanta sobre la seguridad económica. En cuanto a este abrumador aluvión de cifras, Quiero de nuevo recordarles la dificultad de analizar y comprender cifras y estadísticas en general, pero mediante un examen del matrimonio desde tantos puntos de vista diferentes y observando lo que sucede en nuestra cultura y que ha cambiado tan radicalmente durante nuestra vida, estas cifras producen un agudo contraste cuando se les compara con el diseño de Dios para el matrimonio. Debería ser abundantemente claro, amigos y amigas, que parte de nuestra confusión moral y espiritual va ligada al derrumbamiento de los bloques fundamentales de Dios para la construcción de la sociedad. Saben, en tantos de estos asuntos, ¿no es cierto que lo que interviene es el egocentrismo? Eso es un pecado. Pecado es hacer lo que se nos antoja sin considerar a Dios y, por cierto, El matrimonio ha caído en esta trampa. Según hemos aprendido hoy, hay mucho más en cuanto a esto en el libro. No hay manera en que se pueda posiblemente decir toda la información de cada uno de estos capítulos, así que tenemos que reducirlos para enseñarlos por radio. Pero toda la información, los cuadros y las notas al pie de página, toda la información está en este libro, el más largo que jamás he escrito, el estudio más intenso que he hecho sobre estos asuntos. Estoy convencido de que Dios quiere que su pueblo se arme con la verdad. Así que, por favor, tome en serio mi voz de estímulo para que usted se asegure de solicitar su ejemplar hoy mismo. Volveremos el lunes a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.